Saludos a la audiencia del país. Ni una menos también tendrá sus plazas en el conurbano. Este 3 de junio, nuevamente varias plazas del conurbano b o n a e r e n s e serán el escenario elegido para sumarse al reclamo por la plena implementación de la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres. Ni una menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la necesidad de decir basta de femicidios.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 Siguen matando a todas las, las chicas. Encima, cada vez más, más nenas se estaban asesinando. Viviana contó que las mujeres se animan a denunciar más, pero que desde el Estado no existe acompañamiento a estas denuncias. Siguen demorando lo que se demoraba, t e dan vueltas para denunciar. En ese aspecto yo lo veo igual. Por eso es que nuevamente salimos a reclamar. En, algunas partes, en algunos lugares nos, nos siguen dando el presupuesto. Viviana Rodríguez también se refirió al papel de la justicia. Contó que tienen que esperar dos años para que se realice el juicio por el femicidio de su sobrina Serena. Nosotros tenemos juicio recién para el 2018. El juicio. Ya van a ser. r c u á n o s años? Desde, aquel, desde que el asesinato, vamos a tener que esperar dos años más para el juicio. O sea, eso es otra cosa que también tienen que cambiar. Además de San Miguel, mañana también habrá concentración en la Plaza Central de Pilar. Según datos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el partido de Pilar tiene la relación más alta entre población y cantidad de femicidios. Reportó para el informativo de Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.